Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso primero. De veinticinco años era Amasías cuando comenzó a reinar, y veintinueve años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, Mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego a Macías a Judá, y con arreglo de las familias les puso jefes, de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de veinte años arriba y fueron hallados trescientos mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por cien talentos de plata a cien mil hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de e f r a í n Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿Qué pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de e f r a í n para que fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató a los hijos de Seir diez mil. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que a m a s í a s había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta b e t o r o m y mataron a tres mil de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego a a m a s í a s de la matanza de l o Sedomitas, Trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Masías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y a m a s í a s rey de Judá, después de tomar consejo envió a decir a j o á s hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, Ven y veámonos cara a cara. Entonces j o á s rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá. El cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo, Da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y o l v i a r o n el cardo. Tú dices, He aquí he derrotado a Edom. Y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso i r porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en mano de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues j o á s rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y j o á s rey de Israel, apresó en b e t s e m e s a Amasías, rey de Judá, hijo de j o á s hijo de j o a c a z y lo llevó a j e r u s a l é n Y derribó el muro de j e r u s a l é n desde la puerta de e f r a í n hasta la puerta del ángulo, un tramo de cuatrocientos codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de j o á s rey de Judá, quince años después de la muerte de j o á s hijo de j o a c a t rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, No están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en j e r u s a l é n Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y al l á lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá.